Tenemos en línea Álvaro Jaume, que la audiencia de la 36 lo conoce, de la olla popular de Toledo, de la comisión de, de canelones por un canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua, aunque nunca digamos bien de memoria el, el, el nombre exacto quizá. ¿Cómo estás Álvaro? Buen día. Buen día, lo dijiste perfecto Hernán. Ah, le emboqué, le emboqué. Es largo, pero lo dijiste bien. Muy bien. Bueno, Álvaro, la eh, preparando las últimas horas esta convocatoria para mañana viernes sobre la cual estuviste junto con otros compañeros eh, acá en el Exacto. estudio recordando y queríamos un poco refrescar la convocatoria para mañana, ¿no? Nota, notable. Bueno, se agradece se agradece el llamado. Mira, estamos eh, con las últimas las últimas cosas. ...detalles y muy expectantes, ¿no? Mm. La idea es mañana... ...a partir de las 8 de la mañana... ...en la plaza Independencia... ...el gran hoyazo. Mm. Eh, somos varias ollas populares... ...que vamos a estar cocinando... ...a partir de las 8... ...en particular las tres inspiradoras... ...de esta movida... ...que fuimos... ...la Chimango Rodríguez del Cerro... ...la Cumparsita de la Teja... ...y nosotros la de Toledo... ...pero también va a haber... ...algunas otras ollas de la Red del Sur... Este, de, de la CPS, la CPS es la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, ¿no? Sí. Este, y hay algunas redes que han apoyado la movida. Este, entonces también tenemos la expectativa de que alguna venga a acompañarnos en la cocinada, dijeron que van a venir. Y bueno, vamos a arrancar a las 8 de la mañana. Queremos este, hemos recorrido bastante refugios, gente en situación de calle, Ollas Y queremos que haya mucha presencia de todo ese sector social que lo tenemos más que hundido en la vida claro. real de nuestro país, ¿no? Otra que es el que a diario convivimos en la olla nuestra, que es el hambre, la exclusión, la falta de todo, digamos, de todo. Reíste, solo el hambre, es de todo un poco. Y bueno, queremos ver si logramos una movida importante, ¿no? Este, que reivindique varias cositas, que ahora te puedo contar, pero sí. es un desafío... Mover a un sector social que no tiene experiencia este, de organización, de lucha, distinto distintos, digamos, cuando vos habla de sectores normales, trabajadores, sindicatos, gremios estudiantiles, es otro mundo. Sí. Incluso el ambiental tiene una cierta experiencia de movilización. Bueno, acá es todo un desafío, cómo arrancamos y claro. qué logramos mañana, ¿no? Claro. es el... Álvaro, y, cosa, y aparte, la fecha no que, que, que se busca para hacer esta actividad, sumamente importante. Bueno, sí, sabes que El domingo vino Gonzalo con Isabel por acá, estudiado en Portoledo. Mm. Hicimos una charlita que estuvo muy buena con gente de la olla nuestra sobre por qué la fecha, ¿no? Sí. Porque elegimos el 11 de abril. Y creo que una de las cosas más rescatables o más importantes es el concepto... La consigna vamos a repetirla Porque creo que resume bien El espíritu de lo que pretendemos mañana Y tiene que ver con la fecha además Es a la memoria de Sal, si puedes Genocidio y hambre Nunca más Pan, trabajo y libertad con las ollas populares Esa es la consigna Bien Y en la charla con Gonzalo y con Isabel Estuvo muy bueno porque Una de las cosas que uno capta Es que no es casualidad Sal, si puedes No es casualidad que hayan tomado a la etnia charrúa para aplicarle esa matanza cruel, no solo en un operativo a traidor, sino ese procedimiento de exterminio, ¿no? Y eso tiene que ver con eh, no solo algo innato rebelde, sino que era una etnia organizada. Y no hay cosa que moleste más al poder justamente que cuando el pueblo se organiza y la rebeldía se causa de manera organizada, ¿no? que es un poco lo mismo que pretendemos hacer ahora con las soya, ¿se entiende? Sí, sí, clarísimo. La importancia, bueno, obviamente, de, de la fecha, la importancia de, de esta situación. Ustedes tienen fijado, yo estaba mirando, eh, más o menos como a las 10 de la mañana, pero como bien dijiste hace un rato, van a estar temprano, a partir de las 8. Bueno, nosotros vamos a estar eh, cocinando las soyas, ya eh, está tres seguros, y dice que van a venir alguna más, capaz, ojalá, esperemos, cocinando a partir de las 8 la idea es tener a las 12.30 más o menos pronto estamos, para que tengan una idea ustedes, en el caso Toledo estamos pensando cocinar 2.000 porciones <risa> este, nosotros ayer, por ejemplo, en la olla nuestra, entregamos 1.800 porciones, la dimensión de, de la olla nuestra es impresionante ¿no? sí, sí, sí, este, ayer, eh, bueno lo contamos en la radio cuando fuimos, para ayer de vuelta éramos 32 personas picando 1.800 porciones se nos fueron Bueno, estamos proyectando para mañana hacernos solo dos mil y mil y mil más o menos, o sea estamos pensando tener comida suficiente para un conjunto de gente que pueda ir llegando a la plaza, porque además vamos a entendernos, hay gente como nos pasa a nosotros acá en Toledo, ¿no? sí. gente que llega de mañana a picar y llega muerta de hambre, ¿no? claro. entonces cuanto antes tengamos la comida para satisfacer un poco, vamos a hacer torta frita además, va a ir engañando un poquito el estómago, pero bueno, la idea es tener pronta la comida más o menos alrededor de las 12.30. Va a haber un micrófono abierto, el estrado va a estar est es es es establecido, el estrado armado a partir de las 8 de la mañana, lo vamos a armar, quedará pronto alrededor de las 11. Vamos a tener un audio importante, colaboran muchos sindicatos en esto, que vale la pena tener claro, Aute, Adeom, Afur, no quiero olvidarme de ninguno, pero varios sindicatos, ni que hablar el sindicato de arte gráficas, han colaborado con el armado de todo esto. A partir de las 12 de la mañana viene Fucman, aportó el audio, por ejemplo, a partir de las 12 de la mañana arrancamos con el audio, el estrado pronto, un micrófono abierto, y a las 14 va a haber una lectura de proclama, que eso es muy importante, sí. porque pretendemos o que baje el presidente de la república o de lo contrario reclamaremos nosotros en la torre ejecutiva y subiremos o bajará él a recibir la proclama porque en la proclama tenemos algunas reivindicaciones bien claritas, ¿no? Que vale la pena que, que se tengan en cuenta. Pero eso ahora las que las comento. Y después termina con una parte musical y el cierre Hernán, ¿te acordaste? Ahí, Hernán? Sí, estoy. Bueno, te acordás de Paulito Fernández Pablo, sí, claro, de Aguas Corrientes, ¿no? Bueno, la canilla, ¿te suena? Sí, claro, la murga de allá. Bueno, sí. ¿sabés quién cierra? Cierra la canilla. Mirá cierra vos, canilla mirá vos. Mirá. Así bueno. que la idea es, después de la lectura del proclama y entregarle al amigo Orsi, la proclama este, viene la parte musical, que ahí hay varios conjuntos, de Carlos Alberto Rodríguez, el duocón de Gumambo, bueno, hay varios. Muy y bueno. la canilla y después si sí nos pelamos todo para nuestros respectivos lugares ¿no? ¿Eso a qué hora sería la parte de, de proclama y espectáculo? La proclama hasta, la pedimos ayer a las 14 horas lectura proclama, para tener un tiempo después para entregarla este, como ya les comentaba con Orsi y después viene la parte musical que está pensada de 15 a 17 horas Bien. Eh, porque mañana tenemos que volver, eh, tiene que pensar que tenemos que volver a las 5 de la 5:30, calculamos estar cerrando para volver a, a nuestros pagos canarios que vamos a estar. Mañana vamos a quedar a las 5 de la mañana organizando todo. ¿no? Claro, claro. Eh, Está bueno que les cuente alguna de las reivindicaciones. Sí, eso, eso te íbamos a preguntar, sí. Porque están la, van, van a estar en la proclama, ¿no? Pero está bueno. Son tres cosas fundamentales. La primera que haya un respaldo real a todo lo que es el mecanismo de ollas. En general se le llama iniciativa populares porque pueden ser merenderos, eh, hay distintos sistemas, pero lo, la clave es este, darle un apoyo inmediato al tema hambre, que está golpeando feo. Claro, Eso es claro. lo primero. Entonces, lo que sean ollas, merenderos, o desayunaderos, lo que nos guste, eh, o bandejas, pero que esté el respaldo del Estado nacional. Hay un concepto acá que es clave. Entender que el Estado no pertenece, que es el producto de los impuestos y del esfuerzo de todo el pueblo uruguayo y que por lo tanto es una obligación. Ni que hablar que en un gobierno que se llama de izquierda, sí. se llama de izquierda, ni, creo que ni se llama de izquierda, pero sí, progresista, sí. sería una obligación eliminar el hambre. Pero empecemos por decir, anterior a eliminar el hambre de raíz o de estructura, lo fundamental paliar, mitigar esta situación urgente. El propio Orsi, en su discurso el primero de marzo, reconoció en el Parlamento que uno de cada cinco niños o adolescentes uruguayos padece hambre o indigencia. Dicho mm. por Orsi, bueno muchacho ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Se entiende? Mm. Entonces esa es la primera reivindicación la segunda vos fíjate perdonar una cosa dale, dale, eh, Álvaro, eh, que ayer salieron en las crónicas, viste que ayer estuvo la cumbre de la CELAC sí, está en Honduras, fue fue fue fue fue. y el día anterior dio un discurso en la cumbre, siempre el día previo, se reúnen los cancilleres y mira una frase que dijo dale, el canciller dale. de Uruguay Lovetkin, dijo, una ver, persona sí. hambrienta no puede ser libre bueno, ahí está ¿no? eso es como juegan Con ese discurso que uno se... se, se fue. Yo recién venía... Me puse a escuchar la 36 ratita ahora... Porque sabía que ustedes me iban a llamar... Y estaba escuchando al candidato alcalde de San Carlos, ¿no? Sí, Pablo. Dice que no putea porque es una radio. <risa> <risa> se me reía, ¿por porque... Sí, se pasa. Pero... Porque yo... Cuando vos escuchás eso, Hernán... ¿no? Y después ves lo que estamos viviendo... Sí. <risa> ...decís muchacho por favor... Yes, yes. ¿Y, ustedes se, ...y ustedes se consideran de izquierda... ...por mm. favor muchachitos... Mm. ...no nos hagan enojar... ¿no? Bueno. Mm. Yeah. Mirá, ...una de las cosas que, que vale la pena... ...como relato... ...nosotros tenemos una olla muy encendida... ...ayer a las 11 de la mañana... ...cuando hacemos la asamblea nosotros... ...siempre con torta frita, mate... ...estábamos preparando la movida mañana no mm. ...éramos 60 personas... ...pero tenías que ver el ánimo... ...que decían varias y sobre todo algunas... ...de nuestras combatientes son como las charrugas que contaba Abella ¿no? la, la, las charrugas decían si, si no baja escuchá subimos al onceavo piso le partimos la calcetona para la cabeza nos reíamos <risa> <risa> imagínate nos ibas a decir el eh, otro, bueno, otros puntos son cuatro son cuatro reivindicaciones fundamentales la primera mm. eh, inmediata no abandonar el abastecimiento de todas las iniciativas populares que están funcionando pues están pareando el hambre real cotidiano actual uno 2 tres un plan de emergencia nacional de trabajo uh -huh. Que supere Al plan, viste que estaba todo lo de ayuda Jornales solidarios sí, sí, claro. bueno, Que estuvo acordado OPP, congresos de intendentes Y municipios o intendencias Bueno, nosotros pretendemos Y lo contábamos ayer incluso Estuvimos eh, en medios por ejemplo Canal 5 nos dio un espacio que uh -huh. nos sorprendió uh -huh. Y explicábamos que fundamental Que es lo que nos pasó nosotros Por ejemplo, el primer año Ocupamos un terreno de AFE, con la idea de hacer una huerta para la olla y que fuera una fuente de trabajo que la gente pudiera trabajar y a la vez alimentaba la olla. Bueno, en 15 días que ocupamos nos arrasaron, nos desalojaron. Bueno, el Estado tiene la obligación de que genere a través de mecanismos, estimulando cooperativas de servicios, de trabajo emprendimiento, de todo tipo ¿viste? puede ser de una huerta comunitaria un comedor solidario un taller de costura de panadería, resolver porque la gente lo que te pide es esperar cuando llega la vez quiero trabajo claro. te voy contar algo impactante de allá, hay dos hermanos de Toledo, y uh -huh. no saben lo que son alambres, alambres llegaron muertos de hombres generales a la sí. trabajaron 10 10 horas en la noche ¿saben cuánto ganaron? Mm. dígame díganme una, una cifra que ni siquiera fue en pesos fue peor, fue en pasta base para que vean la realidad que estamos viviendo y equivalente a cuánto dinero ¿Qué, qué, a cuánto en 10 die, horas. horas de trabajo haciendo nylon con todos los riqueches y la porquería que se junta a la basura a ver cuánto calculan 500 pesos, te digo, por ejemplo. 150 pesos. Sí, tremendo. Entonces, la gente está desesperada, quiere laburo, de, de, no sabe lo que es. Bueno, entonces hay que elaborar, reivindicación 2, un plan de emergencia fundamental de trabajo nacional que fomente la economía solidaria, social, con ese esquema, grupos cooperativos de todo tipo, de producción, de servicios, de que le dé una perspectiva que no sea solo los jornales Solidarios que eran media, ¿te acuerdas que eran 15 días, un salario insignificante, 13.000 pesos, nada, barriendo calles, una vergüenza. Bueno. Sí. Dos. Tres. Refugios que no sean cárceles privadas. Los no los refugios son una vergüenza, una vergüenza. Bueno, que el Estado aporte Este, realmente para que existan refugios que sean se, lugares humanos un poquito más dignos de la humanidad no solo tenemos gente que viene a la olla nuestra que están los refugios de Montevideo y bueno, los relatos que tienen de los refugios asustan claro, claro entonces refugios como dignos lugares humanos para ir compensando, hay más de 4.000 personas en la calle hoy mm. en día ya sí, en Montenegro bueno, ustedes lo ven, Exacto. cuando van para la radio supongo que sí, lo tienen sí, clarito sí, todos y después lo otro, el cuarto que es clave, es centros de reeducación o digamos, de cura terapéutica, para el tema de, la, de las adicciones de todo tipo no es solo la pasta base, no es solo el alcohol dicciones de todo pelo color, porque te quieren en general te queda a ver acá de además te quedan todos los mecanismos institucionales privados que te hacen las curaciones pongámoslo entre comillas a cambio de religión a cambio de resto del otro claro, no ya, claro. vamos a buscar un procedimiento que el estado invierta y que ponga centros justamente terapéuticos de acogida para gente que está en situación jodida de adicciones. no tenemos también casos nuestros impresionantes acá en toledo y no tenemos dónde puedan ir, van tres días y se van a la mierda, sí. porque son cárceles, los lugares también, los centros estos de rehabilitación, si no rezás, si no aportás, si no salís a venderles cosas, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Claro, claro. Bueno, básicamente serían esas Bien. cuatro reivindicaciones, ¿no? Queda la convocatoria y mañana la vamos a estar recordando, por supuesto, sí, Álvaro, de temprano. Está, están más que invitados a sí. que se arrimen a, alrededor. La movida importante va a ser a partir de las 12, que está el micrófono abierto, Muy bien. con la saluda saludo de la olla, los sindicatos y demás y después a las 14 la lectura de la proclama, ¿no? Muy bien. El claro. abrazo para toda la gente de la olla de Toledo y todos los que están trabajando para esta convocatoria tan importante de, de mañana, entonces que estaremos cubriendo por supuesto. Igualmente a usted, gracias por la comunicación y un saludo para todo por ahí. Estamos chao, chao. Abrazo. un abrazo grande. Vamos arriba.